Los grandes crímenes de la historia de la humanidad pueden dejar de ser un gran enigma. En el futuro las modernas técnicas pueden resolver el misterio sobre quién delató a Anna Frank, quién mató a John Fitzgerald Kennedy o quién era Jack el Destripador. El futuro está al servicio del pasado. Buenas noches, buenas noches pues sí qué le iba a decir no el tema del bigrata del que hemos hablado tantas ocasiones esa especie de gran oráculo del siglo 21 se está poniendo ahora al servicio de la criminología para tratar de resolver uno de los casos pues más importantes ¿no? de, de, de los últimos tiempos ¿no? el caso de quien delató a la familia de ana frank y la llevó pues a los a los campos de, del holocausto así Comenzado la rusa de los vientos, estará con todos vosotros aquí en la sintonía de Hondo Acero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Carreñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monfortar frente a la parte técnica, Javier Sevillano en Redacción y en producción, en la codirección a Silvia casa sola. Os recordamos en nuestra etiqueta, nuestro hashtag Almohadilla 20 Y es que estamos en la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Vientos 20 Y estos que vienen a continuación son nuestros contenidos. En onda cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. <tose> 20 años, solo faltan 20 años. 20 años o menos, según uno de los grandes científicos, para descubrir que no estamos solos en el universo para encontrar vida en otros planetas. 20 años. Tertulia Zona con Juan José Sánchez Oro a quien ya habéis escuchado con Manuel Carvellal con Miguel Pedrero Y además esta noche os vamos a contar la existencia de un proyecto secreto que tenía por objeto de descubrir algo más sobre los ovnis o los ovnis, o los objetos submarinos no identificados un proyecto del ejército norteamericano os contaremos eh, también lo que ha dicho la ONU sobre la brujería y también os hablaremos de la importancia del espiritismo en algunas grandes ciudades a finales del siglo XIX. Ciudades como Madrid o ciudades como Barcelona. También os hablaremos de la existencia de Dios, pero no de la existencia de Dios en el pasado, porque nos hacemos una pregunta, ¿se está creando a Dios para el futuro ahora mismo? ¿Se está inventando a Dios ahora en el año 2017? También nos vamos a contar eh, cuáles son los ecos eh, del pasado... ...que se están viviendo en una isla fascinante, los Estados Unidos... ...una isla repleta de lugares eh, mágicos... ...un tema que abordaremos con la presidenta de Prisma... ...publicaciones con Laura Falcolar... ...ahí también tendremos mujeres eh, con historia... ...esta noche y las fronteras del futuro... ...nos vamos a preguntar cuál es el futuro de los edificios... ...hemos pasado de los edificios inteligentes... ...a los edificios cognitivos. Y antes de comenzar... Hay Silvia Casasola, Casasola... ...un recordatorio para los oyentes... ...una ruta mágica por Toledo... ...una de las ciudades más enigmáticas. Pues así es... ...va a ser este viernes 13... ...en Toledo... Lo están organizando Daniel Gómez y también Gonzalo, que son los responsables de Paseos Toledo Mágico y han tenido una idea estupenda y es hacer una ruta en homenaje de Juan Antonio Cebrián. Sabéis que se va a cumplir este año, el 20 de octubre, 10 años de, de su muerte. Y bueno, pues se van a, a coger y a recordar puntos preciosos de la zona de Toledo que tienen misterio y se relacionan con libros de Juan Antonio. Yo creo que va a ser no sé una cita estupenda además quiero agradecer a todo el mundo que prácticamente solo lo hemos movido por las redes y lo que ellos tiene la página ya están todas las plazas cogidas ya está las reservas todo cogido incluso lo han ampliado y está todo completo pero de todas formas si quieren ver como cómo es la ruta ellos tienen ahí su página y la verdad es que estamos muy contentos sobre todo porque lo hagan en, en nombre de juan antonio y ya sabéis y pondremos luego cómo ha sido todo y ya se verá si en algún otro momento se hace otra cosa pero desde luego este tipo de recordatorios es para para compartirlos con todos los oyentes Manuel se ha oído como habría la, la data ¿eh? ¿así? ¿Ah, sí buenas noches buenas noches era la tuya ¿no? la que se ha oído eh, pues es probable no te enteras de nada era la mía jolines ah. Deja de mirar el móvil. La 1 y 37 minutos, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Manuel, tú razón, también tenés... es... No me entero de nada, estoy ¿eh? tan saturado de noticias esta semana... ¿Sí?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 Lo que va a pasar en Cataluña. Lo dirá el Big Data, ¿no? Yo creo que, que ahora mismo... Da, o... Imposible, imposible. Sí. Creo que ahora mismo no se Oye, puede... Oye, estaría saber. bien. y Te vamos a recomendar esta semana la datos vale. sobre el Big Data en relación con Cataluña. Está, ¿no? está yo sí. creo que ahí está desbordado. Yo creo que ahí está. Big Data que lo... Pero si nos puede decir lo sí. del crimen, que estábamos a ver qué crimen es. Ah, no, yo... Hombre, yo para mí... Sí, a mí el del 11S sí que me gustaría tener la certeza. Y, hombre, yo creo que también otro, porque también es muy cerca y también seguramente podría cambiar alguna cosa. Yo creo que es famoso el de Kennedy, ¿no Yo creo que, sí, es una sí, claro. así que hay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 Bueno, y mi pobre Marilyn Monroe que al final se quedó también ahí pendiente fíjate si constantemente está saliendo en todos los medios de comunicación ah, que si sí, sacan fotos que si sí sacan lo, fotos lo de, lo de Kennedy Pff, pues una patraña que hace aguas por todos lados claro es hay decir, una comisión que tiene que no hay un juicio con el tema de Kennedy y tampoco con el tema perdona Silvia con el tema de Marilyn pero que Marilyn eh, no, y, no, y, y John Fidel que estaban juntos eso no hay duda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 que está estupenda. No, o sea, a, a preguntarle cosas, a preguntarle cosas claro, como tú, vienen, claro, tú dices, bueno, será extraterrestre todo lo que tú quieras, pero hasta ¿no? que vea yo luego oral, el fruto... Oral, todo oral, todo oral. <risa> Pues eh, él plantea que, claro, no, no podemos perder de vista, y esto es un poco la trampa de, de, de este optimismo, las dimensiones inmensas del universo. Eh, y, y, y él dice, supongamos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 de lo que es el fenómeno OVNI igual somos eh, más maduros eh, aunque una cosa pueda explicar la otra pero no hay una vinculación eh, directa ¿no? vamos a verlo eh, eh, no, mira, no. Me, estoy, me estoy escuchando a mí mismo que llevo años diciendo eso y que me dais leña con eso ¿eh? vale vale no, no, no, me, no. Me, me, y... me voy a descargar este podcast para de la <risa> frase y tenértela ahí preparada no, pero... no te, descargues, eh. mira, te voy a recomendar un libro que no te descargues por eh, podcast eh, lo publicó eh, Ariel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 Si sí. no te descargas... Tu teléfono no se puede descargar ni no, podcast ni nada. Afortunadamente. Yo o sea, si yo no está desconectado, si cada vez... Si, pero, pero no te eh, he dicho que yo uso el no con papel y lápiz. Eh, y es, decir, es, oiga, es decir, con eh, Miguel, con Juanjo, eh, Silvia, yo nos tenemos que mandar y nos pueden mandar WhatsApp, mensajes. No, no, con Manuel ir a pedales. O sea, con señales de humo. Es que sí. mi, mi Motorola no ha llegado todavía. O sea, ¿no? Estoy esperando a ver si me regalas tu un o smartphone. O sea, el SMS te queda moderno a ti, Manuel. ¿SMS eso qué es? Sí, exacto, pues eso. Fue el Messenger, bueno, bueno. ¿no? Eh, sí. de sí. Hotmail, que va a desaparecer, por cierto, lo sabes, ¿no?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 Microsoft es un juguete a lo de Apple. Es una cosita para, pues, para divertirse, para detenerse, pero me, sentidos, been, vamos a utilizar I Apple. Ah, ¿Eh? <risa> claro, que luego Recordando te la canta. La nueva no, pero lo que comenta que esto que nos parece muy raro, hay que tener en cuenta la cantidad de dioses que han surgido eh, gracias a la tecnología. Por ejemplo, no existía ninguna divinidad asociada a la agricultura hasta que no aparece la agricultura.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 Entonces, claro, si sí, consideras que está así, claro. Claro, sí, vos es, te te consideras, que está, consideras que está revelado por Dios y que es un mensaje loco, de o sea, Dios, el Génesis, el Génesis es más interesante que Cumpram Informa, no, no, pero no estamos hablando de, sí, de Génesis, Génesis sí, sí, sí, es pero que tiene que ver eso con una cobertura metafísica, te lo deponen en términos que todos. Hombre, pero tú vamos a ver Juan José, lo tienes que decir a Manuel y a Miguel en lenguaje que ellos lo entiendan. Por ejemplo, a Miguel Imagínate que tu divinidad con la que estás hablando, con la que tú intentas tener ese consuelo es Charlisteronf. En el caso de Manuel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 A ti. Pues ya está, está Manolo. Como... A lo largo de no, la historia a ver, de la humanidad... Parte no es que a lo no lo pronuncio bien el castellano historia... hoy. No humana. Tú sabes, cualquier persona es consciente... Hombre, si me dices que en Papúa Nueva Guinea aterriza una tablet y se creen que ha caído del pero cielo... Cómo, cómo hacen pero los tú oráculos, eres consciente de que esto es una fabrica, de de fabricación humana. Y, ¿Y los oráculos ¿Qué cercanía, con qué consuelo, cuando, qué cuando trascendencia? Cuando un brujo, un sacerdote no. o un chamán tira las conchas para ver qué le dicen los dioses o los espíritus, que hay ahí? Son conchas. Y sin embargo, le da un sentido trascendente. Claro. ¿Qué diferencia? Hombre, hay entre... detrás hay todo un patrón. Claro. Aquí, toda la, la, la, la tradición claro. de los loas, de los orisas, tienen una Dale, historia. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, que no, la No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, Pero, bastante, pero de, depende, eh, porque si son pero, psicofonías de primera fila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más detrás de la transcomunicación?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 Y a nadie se le ocurrió divinizarlo como eh, supuestamente. Pero entonces, cuando no existía la informática, igual se hizo. antes era el 5, libro gordo de Petetti tampoco era claro. Dí que eh, sí. Eh, no, tienes el libro de libro, los libros del mormón y tienes un montón de, de textos que funcionan igual. Son libros inspirados claro, y si ahora claro. tú, te dicen que tú has recibido una instrucción es que para, para, para hacer un programa de ordenador. La forma con el fondo es que no. Dios no es ese libro Claro. Y para y el creyente, de, que yo no lo soy. O sea, te estoy diciendo, desde el punto de vista del creyente, Dios es algo que está por encima. Tiene que haber un principio metafísico que anime el objeto.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 Pero esto es algo que solo entienden los muy iniciados. Vilas Boas, eh, para que la gente entienda, Vilas Boas es un tipo que en los años 50, en Brasil... Oye, ¿Nunca sufri... había pensado que vi las bolas? ¿Cómo? ¿Bolas? ¿Cómo? Vilas Bolas? ¿Bolas? Vilas Boas. no bolas. Tenía bolas. Tenía, tenía. Yo,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 Estos análisis que se han hecho, por ejemplo... ¿Qué eh, es sonrisita tiene Juanjo? No, no, <gajas> yo, yo pienso que, que efectivamente la, la radiación debió ser de lo más misteriosa. Bueno, a ver, os, os podéis reír todo lo que queráis. Eh, no, no, podéis no, decir... Lo, afirmo, me estoy afirmando en el podéis titular. decir todo lo que queráis. Pero lo los, con mucho interés, además. Pero lo, lo cierto es que han salido nuevos estudios, estudios muy interesantes que se han llevado a cabo sobre la Sábana Santa, y las conclusiones eh, contradicen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 Yo me quedo con conozco y, la americana me quedo y con la, la americana es fantástica ¿eh? Sí, sí. Eh, se titula Capax es una sí, película de, de Jeff Brides y de es Kevin Spacey ¿no? eh, que es fantástica y maravillosa y estupenda pero, con mucho más hombre al pero, sudeste, con pero hombre mirando al sudeste es una de las grandes obras maestras de la historia del cine que solamente superó el director Eliseo Subiela con otra es el lado oscuro del corazón que tiene mucho que ver con Dios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 El domingo que viene lo comentaba. Sí, no los. están apuntados eh, como temas eh, temas eh, de Manuel, pendiente, temas, pendiente eh, de deberes. Juan José Cezoro, que algún día, a lo largo de toda esta temporada, os preguntaremos. Y el Big data de, <Burn Aus> de Cataluña, ¿eh? Eso sí, eso ¿O sea, bueno, pero eso seguramente pasa de la actualidad. ¿sí? estrella. Y la estrella. Y la estrella. Y la estrella. Y la estrella. Re la estrella que... Que Al contrario que todas las otras estrellas que digamos que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 pasar una temporada porque realmente no, no puedes aburrirte ahí <risa> Laura Falco, Lara, muchas gracias nos escuchamos la semana que viene gracias a vosotros y buenas noches y ahora en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la maldición de Mari Sally Mujeres con Historia Sabemos que Mary Shelley con 18 años creó el género de ciencia ficción al escribir su obra Frankenstein y el moderno Prometeo. Sin embargo, pocos saben que Mary vivió atormentada toda su vida porque creía que estaba maldita. ¿Qué fue lo que le llevó a semejante conclusión? Es lo que vamos a tratar de descubrir hoy. Hasta el momento todo apunta a que las musas de su ópera prima estaban impregnadas de la influencia de los experimentos científicos con electricidad en pero como veremos su infancia y magnetismo con la muerte confirman que Mary Plasmo en Frankenstein vivencias de su propia vida sí. La vida de Mary nunca fue fácil desde el mismo día de su nacimiento, el 30 de agosto de 1797. Mary Shelley era hija de la líder feminista por excelencia de la época, Mary Wollstonecraft, y de uno de los filósofos más famosos de aquel momento, William Godwin. Cuando nació, su madre no pudo expulsar la placenta, enfermó de fiebre puerperal y murió 11 días después. De modo que Mary creció sin una madre. Si lo cuenta Ann Mellor, profesora de literatura británica nuclear y autora de Mary Shelley, su vida, ficción y monstruos en 1988. Y es que Mary tuvo a lo largo de su vida muchos monstruos en su cabeza. Su querida y adorada madre sin querer se convirtió en uno de ellos. Cierto es que no la conoció físicamente, pero a través de sus libros y artículos le dejó una profunda huella en su personalidad. Tanto que tomó la manía de visitar su tumba para contarle sus anhelos, sueños, frustraciones y miedos. Estaba obsesionada con su madre. Leía los escritos de su madre, se los llevaba a su tumba para leerlos ahí. Su vida parecía estar orientada hacia el intento de superación de la pérdida de su madre, representado por su tumba. Mary se crió con su padre, el filósofo William Godwin, y su hermana mayor Fanny, fruto de una relación anterior de su madre su padre estaba desbordado por las deudas y sin saber cómo criar a sus dos pequeñas decidió casarse con su vecina Mary Jane Claremont que estaba viuda y tenía dos hijos su madrastra sería otro monstruo con el que nunca se iba bien de hecho, su padre decidió que se alejara de la casa familiar cuando en plena adolescencia el enfrentamiento fue insoportable Tan mala era la relación que a los 12 años le salió una erupción cutánea a raíz de ello. Tuvieron que enviarla a la costa. Cuando se alejaba de su madrastra, la erupción desaparecía. Cuando volvía, se reanudaba el conflicto. Llegó a tal punto que Godwin decide enviarla a Escocia con una familia a la que ni él conocía, a quien ella no había visto jamás durante dos años. Mary se educó académicamente en casa. Le encantaba escuchar a escritores, filósofos, científicos o artistas que acudían a ver a su padre para charlar sin ambigüedad de lo que acontecía en la sociedad británica del siglo XIX, marcada por la revolución científica y los avances médicos. Y de esa forma conoció al escritor y poeta Percy Shelley, seis años mayor que ella, habitual de las reuniones de su padre. Lo que nos imaginaba el filósofo es que su hija de 16 años y su alumno ventajado de 22, que ya estaba casada y con dos hijos, se fueron a enamorar. El señor Godwin se opuso fuertemente al enterarse de la relación. Su hija era muy joven y sabía que Percy era un auténtico mujeriego. Pese a todo, la pareja huyó a vivir su amor y se fueron acompañados de Claire, la hermanastra pequeña de Mary. A los pocos meses de su vida, Mary descubrió que estaba embarazada lo malo fue que la niña nació prematura y a las dos semanas falleció aquella nueva muerte en su vida le afectó muchísimo y comenzó a tener un sueño muy repetitivo mi pequeña había revivido solo estaba fría la froté junto al fuego y vivió y cuando me desperté mi bebé no estaba para colmo de males Percy Shelley fue castigado por su familia que no aprobaba su conducta disoluta ni su pasotismo al no querer hacerse cargo de la hacienda y negocios familiares por lo que dejaron de pasarle la renta habitual en mayo de 1816 Percy Mary y Claire viajaron a Ginebra para reunirse con su amigo el poeta revolucionario Lord Byron quien había dejado embarazada a Claire y allí precisamente allí pasaron el invernal verano famoso donde se gestó al calor de la hoguera el reto de descubrir una historia de miedo tenían que escribirla y descubrir quién era el mejor relatando Mary estuvo dándole vueltas a la idea el peso intelectual de Percy de Byron y de sus padres le presionaba tanto que no terminaba de arrancar sin embargo la chispa inspiradora llegó a través de un sueño Vi al horrible hombre fantasmagórico tumbado. Y entonces haciendo funcionar un potente motor vi indicios de vida. Lo encontré. Lo que me ha aterrado a mí aterrará a los demás. Su historia gustó tanto que Percy le animó a que convirtiera aquel relato en una novela. Frankenstein y el moderno Prometeo vería la luz en 1818 la novela era anónima pero iba prologada por Percy Shelley así que los lectores pensaron que el autor era Percy y no sería hasta pasados unos cuantos años cuando la novela alcanzó el éxito cuando Mary se dio a conocer como la auténtica autora La obra se convirtió en la primera novela de ciencia ficción de la historia. Combina los tres elementos que deben aparecer en toda gran novela de ciencia ficción. Refleja de forma creíble la ciencia del momento. Contiene una crítica humanística sobre la ciencia. Y también predice lo que podría suceder si esa ciencia y tecnología no se controlan de alguna forma. Mary conocía los experimentos que se habían realizado con electricidad como los proyectos de Luigi Galvani, el científico que daría nombre a la bioelectricidad. Galvani se hizo famoso por la imagen de la rana muerta cuyas extremidades se movían tras una descarga eléctrica. Pero lo que parece que fue más inspirador para Shelley fue el experimento más celebrado de Galvani. En su experimento más famoso, su sobrino vino a Londres para llevar un preso fallecido en el penal de Newgate a un anfiteatro anatómico. Le sometió a varias descargas eléctricas cada vez más potentes, hasta que el cadáver abrió y cerró los ojos, levantó la mano y con la más intensa llegó hasta a sentarse. Ese es el innovador experimento en el que Mary Shelley basó su novela. Otro de los temas que incluyó Mary en su novela fue su fascinación por los cementerios. Ella, que pasaba tantas horas visitando la tumba de su madre, era conocedora de los continuos robos de cadáveres que se daban en la Inglaterra de aquella época para estudiar anatomía. Y contrataban a personas para que fueran a desenterrarlos a los cementerios, preferiblemente los más recientes. Aunque oficialmente los cadáveres de los ajusticiados eran los que se podían estudiar, la demanda era tal que los estudiantes pagaban grandes sumas por cadáveres recientes y por lo visto los más caros y cotizados eran los cadáveres con cuerpos deformados u otras rarezas el temor a que robaran el cadáver de un ser querido se convirtió en psicosis y los familiares se quedaban velando el difunto hasta que comenzaba la descomposición por miedo a que lo robasen En el tiempo que Mary escribía Frankenstein, dos acontecimientos terribles azotaron a la familia. Fanny, la hermana mayor de Mary, y Harriet, la esposa de Percy, se suicidaban, dejando a la pareja en un mar de angustias y culpabilidad. En esos momentos Mary comenzó a creer que no podía ser feliz y que de algún modo los dioses le castigaban por vivir una vida en pecado ya que no estaba casada con Percy y además era una pareja de mentalidad abierta que permitía tener relaciones sexuales con otras personas los hijos que Percy tenía con su primera esposa fueron reclamados por la pareja y los abogados les recomendaron que se casaran para solicitar la custodia pero finalmente a pesar de celebrar el matrimonio fueron declarados no actos y los hijos se fueron a vivir con un clérigo Los problemas seguían multiplicándose. Llenos de deudas huyeron a Italia junto a dos de sus hijos, frutos del amor. Pero la tragedia les perseguía. De nuevo, la muerte se llevaba a sus pequeños. Primero a Claire y después a William. Mary ya no tenía dudas. Estaba maldita. Primero su madre moría al nacer ella, luego ninguno de sus tres hijos lograba sobrevivir y cuando vuelve a quedar embarazada de Percy Florence, el único hijo que llegaría a edad adulta, su esposo, su querido esposo Percy Shelley, pierde la vida ahogándose en el mar. Los fallecimientos de todos sus hijos y la de su marido a una edad muy temprana la convirtieron en una persona muy pesimista y melancólica. Así que desde esa perspectiva acabó viviendo en una especie de mundo liminar entre los vivos y los muertos. Por eso no tenía ninguna duda de que estaba viviendo una maldición eterna. ...como pudo se sobrepuso... ...y volvió en la tierra donde se quedó perpleja... ...al ver el éxito de su novela... ...en esos momentos fue cuando... decidió dar a conocer... ...que ella era la autora... ...a partir de entonces se centró... ...en el cuidado de su único hijo... ...su tesoro... ...siempre, siempre con temor a perderle... ...también publicó trabajo inédito de su marido... ...y siguió escribiendo... ...aunque nunca llegó a tener tanto éxito... ...como con Frankenstein... ...al final... Después de muchas dolencias y enfermedades Moría con 53 años de edad Según parece De un tumor cerebral Su único hijo heredaría la hacienda de los Shelley Aquella que rechazó su padre Y Mary quedaba inmortalizada Para la historia como La madre de Frankenstein Nadie tendría que morir nunca Yo pondré fin a esto No, no se puede engañar a la muerte No lo sabremos Si no lo intentamos <risa> Esa es la combinación. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Los audios que habéis escuchado son de Anne Mellor, biógrafa de Mary Shelley, y pertenecen al documental Profetas de la Ciencia Ficción, emitido por Discovery Match. Has estas alturas no cabe duda que tener vivencias traumáticas también nos enriquece como personas y seguramente Mary fue capaz de crear con tan solo 18 años una obra maestra como Frankenstein por la tormentada vida que llevó desde que nació. You an angel in the shape of when I fell down you be there holding me up, spread your wings as you Hallelujah your home. La rosa de los vientos en onda cero fronteras del futuro.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 El, el learning machine eh, que hablamos el otro día de inteligencia artificial eh, ¿No? y por medio de la inteligencia artificial lo que estos edificios van autoaprendiendo para y entonces, a ti Javier día... te dice por ejemplo edificio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 no al bueno, revés que vamos los tengas a mirarlo más activos de, más vamos activo. a de esta vale. forma para bueno, no pues tener que pensar o, o tener que pensar en esas cosas que, que el edificio piensen. nos hace Ay, claro. y poder, poder disponer de esa parte de nuestro cosas. cerebro de, para otras cosas más de eh la neurona más, para más personal, para ¿verdad? estrujarla. Sí, sí. Es decir, no tenemos que ir a encender la luz o a encenderla esto cuando hace el edificio, a lo mejor ese momento, esa energía, la podemos utilizar para pensar en lo bien que nos lo vamos a pasar cuando salgamos de trabajar. Muy bien. Y lo bien que nos lo vamos a pasar ahora en Onda Cero, escuchando a Irtor Gómez con el transistor. Con él los dejamos. La Rosa a los Vientos vuelve el próximo fin de semana. Gracias. Buena semana.